acuerdo finalmente en cuanto a las paritarias y la recomposición salarial que está pidiendo el Sindicato de Empleos Municipales. Ya lo tenemos del otro lado de la línea a Nico Piña, nuestro colega inmobiliario en las calles de Mendiolas. A Nico, te saludamos. Cari, tu saludos nuevamente ahora de, desde las calles. Bueno, lo hablamos bien tempranito arrancando el, el programa... Eh, la problemática que se repite, ¿no? El lunes estuvimos en, en Río Ceballos, eh, por, bueno, una medida de fuerza también tomada por por el sindicato, ayer estábamos con el tema de un kilo, hoy con Mendoza. Eh, las problemáticas son muy similares eh, de lo que veníamos hablando también, ¿no? Esta recomposición que hay que tener eh, eh, de los sueldos y el pedido de aumento, ¿no?, que, que por parte de los ejecutivos, de, de diferentes municipios... Eh, no llegan a, a un número, digamos, que se pueda satisfacer a lo que son los empleados. Pero bueno, para para que nos cuente mejor, digamos, la situación acá en Mendeola, se lo tenemos a Leonardo Pérez, quien es secretario general del, del sindicato. Este, bueno, Leonardo, contanos un poco la, la situación, antes que nada, buen día. Eh, contanos un poco la, la situación que se está viviendo acá. Bueno, buen día, Karina, buen día para todos. Bueno, la situación eh, es que llegamos a la medida de fuerza del paro, Eh, ha sido contundente hemos tenido la adhesión de todos los afiliados y bueno, eh, básicamente lo que contábamos el otro día, seguimos sin tener una respuesta del Ejecutivo eh, no, no la, la, la petición que tenemos nosotros, ni siquiera han querido negociar, porque siempre hemos obtenido un no rotundo de parte de ellos, así que nada seguimos, con la, ahora estamos de paro y seguiremos con la medida de fuerza hasta que tengamos una Por lo menos un acercamiento, si no seguimos con las medidas de paz. Bueno, contanos qué, qué están pidiendo eh, ustedes en esta paritaria y qué respuesta tuvieron, eh, la primera respuesta del Ejecutivo. Bueno, lo que se está pidiendo es una recomposición salarial para que en base a eso podamos seguir después acompañando la inflación. Entonces se pidió una, eh, un 45% más lo que sea la inflación. ¿En qué nos basamos para pedir esto? No es que sea un capricho nuestro. Ah, Hoy nosotros tenemos los sueldos muy bajos, planteados muy por, por el piso, digamos. ¿Cuál es el tema? Que hoy una familia eh, en este país necesita, para no ser pobre, 84 mil pesos. ¿Y cuál es el tema? Que nosotros no alcanzamos Empleados de planta permanente con 8, 10 años de antigüedad, con categoría 8, recién están llegando a los 60 mil, 70 mil pesos por ahí. Entonces, si nos obligan a acompañar por la inflación, nos obligan también a seguir por debajo de esos niveles, que no son, digo, lo recalco esto, pues no es algo que inventamos nosotros, son niveles que nos da el Estado, el INDEC, que es el, el lente madre que nos regula a todos nosotros. Así que sí o sí necesitamos un monto fijo más la inflación. Nosotros al intendente le pedimos ver en la negociación si por lo menos podemos arreglar, porque tenemos desde febrero que venimos con este tema y queremos eh, siempre predispuestos al diálogo, por supuesto recién, después de dos meses, entramos en una medida de fuerza como el paro pero siempre obtuvimos una respuesta negativa de ellos siempre problemas, problemas eh, mil excusas, mil trabas hasta incluso algunas veces malos tratos, no por el intendente lo digo no por el intendente, pero sí algunas veces nos han llegado, nos han hecho llegar Eh, algunas recriminaciones por lo que pedíamos, en fin eh, el tema es el siguiente, nosotros simplemente pedimos eso no vivir bajo el nivel de pobreza nada más y respuesta del ejecutivo eh, fue tu vida. negativa, negativa que no que no se podía, más de eso no después ellos dibujaron con un 25% dividido en, en un tramo de los primeros tres meses en el 10% después 5, 5 y 5 Ya con esa oferta peor que la anterior que había sido de acompañar la inflación, ¿por qué? Porque esa fuimos eh, en los primeros dos meses, 8.8% de inflación, y él nos ofrece para los primeros tres meses el 10%. Ya he sabido que en marzo mínimamente va a ser 4 puntos la inflación, o sea, ya vamos en pérdida. Eh, para que se den una idea del, del problema que nos aqueja con el tema de la inflación, ¿no? No es un capricho nuestro, así que bueno, estamos esperando. Eh, alguna respuesta, pero mientras no sea así, vamos a ir con la medida de fuerza. Eh, Leonardo, otro de, la, de los problemas que, es que hay que decirle, ¿no? que me contabas también fuera eh, del aire, era este problema también de categorización, primero que tiene, y de empleo negro, o sea que hay mucho muchas obras por ahí que se están pagando eh, negro, literalmente. Eh, de lo que es la masa de empleo que tiene el municipio, nunca tuvimos informe por el escrito del Ejecutivo, más allá que lo hemos pedido. En muchas reuniones con el Intendente. Siempre se postergaban las reuniones, pero en fin. Pero nosotros, por algunos relevamientos que hemos hecho con los compañeros, más del 50% de los empleados están negros. ¿sí? Que aún reciben sueldos mucho más bajos que esos. ¿sí? Lo que pasa es que a veces tanta la necesidad del empleo <coughs> perdón, que los compañeros y los chicos y, y las chicas aceptan esas condiciones. No es porque les caiga bien y, y les guste, sino porque no les queda otra, esa es la realidad. Después tenemos otro plantel muy grande de, de contratados en blanco que también reciben mucha menos cifra de lo que recibe un planta permanente, que ya como dije anteriormente, es mucho, muy bajo lo, los sueldos, son muy bajos. Además de eso, tenemos problemas con la recategorización, por una cuestión de que muchos empleados de, del, esto en, sobre todo en el orden de maestranza, ¿sí? tenemos Eh, ...anclada a la categoría 16... ...en el mejor de los casos 17... ...y no se nos ha dejado... Eh, ...seguir... Eh, eh, ...progresando en la carrera... ...jerárquica, jerárquica bien digo... ...siempre se han, ...bueno, se han postergado... ...que una cosa a la otra... ...en fin, la cuestión es que nosotros... Eh, ...si bien eso no es tanto... ...el eje de, de la protesta... ...pero sí el trabajo precarizado... ...necesitamos torcer eso... ...que cambien los porcentajes... Entendemos que los municipios tienen necesidades, pero es hora de que nos empecemos a acomodar un poco, eh, porque si no termina siendo una excusa. Entonces, lo que estamos pidiendo es eso, eh, que se pasen a empleados a planta permanente y a contratados en blanco, y a su vez el, el tema de las paritarias. veo eh, ¿cómo sigue cómo sigue esto? ¿De no medir eh, algún diálogo o ¿Cómo, bueno, cómo van a salir ustedes? Seguiremos con la medidas de fuerza, que es el paro. Hoy ya dejamos de hacer asamblea y vamos a seguir con el paro. Hoy tenemos paro hoy, si no si tenemos no, si no, a un acuerdo, el día de viernes seguiremos de paro y así, hasta que, bueno, esperemos tener alguna respuesta favorable. Estamos abiertos al diálogo, ¿eh? Nosotros estamos abiertos al diálogo. No tenemos ningún problema, pero queremos negociar y queremos que se acerquen las partes. No puede ser que simplemente nosotros tengamos que ceder. Eso, sí, nada más que eso. No, justamente en esto en esto del diálogo por ahí eh, se cesa de los lados, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto, digamos, ustedes están dispuestos a aceptar que me peguen 45? Esto no te lo puedo decir porque eso nosotros somos un sindicato democrático. Hacemos las asambleas siempre eh, eh, al aire libre para que se vea la votación. Nosotros no no apretamos gente, nada. Tratamos de ser democráticos. ¿no? Si te digo hoy que vamos a arreglar por tanto, te estaría haciendo y eh, eh, digamos estaría haciendo mal con los muchachos lo que estamos haciendo esperando que ellos mejoren la propuesta en base, si mejoran la propuesta la traeremos a la asamblea y ahí decidiremos lo que tenemos en claro hoy que lo que han ofrecido no no lo vamos a aceptar Pero muchas gracias no, no, bueno, hasta ahí nos esperemos que llegue un buen puerto a todos agradecerle a todos ustedes porque se hacen eco de esta realidad que estamos sufriendo en los municipios del interior Algo que quiero también decir, que si bien no está hoy en la protesta, pero queremos decirle que los municipios del interior de Córdoba, todos los municipios del interior de Córdoba, a excepción de muy poquitos, estamos tributando eh, un monto diferente, por supuesto superior, en lo que es eh, las jubilaciones, ¿sí? en los aportes previsionales. Nosotros eh, nos descuentan un 18% cuando el resto de los integrantes de la caja de jubilación... Ellos eh, tributan el 11% o algunos puntitos más, pero siempre muy por debajo de lo que tributamos nosotros. Tenemos mucha problemática y hoy, bueno, lo que estamos haciendo simplemente es, es que la gente se entere de nuestros problemas. Por eso queremos a, agradecerles a ustedes que se hacen eco de nuestras problemáticas. Gracias. Pero, bueno, chicos, ahí tenemos la, la palabra de Leonardo Pérez. Eh, bueno, Dar también, ¿no? En, en, en esto de. Ver, ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, sí, te escuchamos perfecto. Ver, le un, un poquito. Eh, en sintonía un poquito decía de, de, del mismo reclamo, digamos, del resto de, de, de los municipios, ¿no? De los empleos municipales de otras localidades, tanto que esa de como la de Unquillo. Uh -huh. Sí, es la, es la misma situación que se está reflejando, ¿no? En algunas localidades de, de, de Unquillo. Vamos a estar averiguando también qué está pasando, por ejemplo, en Salsipoades, que ayer también te, estaban de, uh -huh. de asamblea, ¿no? Sí, sí, sí, también me contaban que en La Gran se estaba en una situación eh, similar. Eh, bueno, llama ahí la atención un poco porque al se arrolla, y se cerró rápido, ¿no? Eh, todo cuestiones para para analizar, pero pero bueno, está claro que el resto, o la mayoría de las localidades de Sierra chicas andan con esta problemática con los en base a algunos mismos argumentos, ¿no? que la recomposición del, de, de, del sueldo, y que con los aumentos, me lo decía Leonardo, no, también por el aire, eh, y lo, y lo veníamos analizando también, llegamos a junio y seguimos siendo pobres, me dice, aquí. Uh -huh. hay un gran sector que es pobres y hay otros que están eh, trabajando en negro y no se lo reconoce la antigüedad, entonces son muchos factores ahí, eh, digamos, que suman a, a esta reclamación. Sí, sin duda. Y, y un reclamo que me parece va a salir latente a lo largo del tiempo y ojalá que eh, realmente se puedan acercar las partes y puedan llegar finalmente a un acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí, eso es primordial, que, que prime justamente lo que es el diálogo. Eh, lo hacemos el lunes también a alguien de se para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, en este tipo de diálogo siempre hay la de los dos lados, eh, Bueno, y esperemos que en ese en esa parte del diálogo puede llegar a un buen puerto eh, satisfactorio para los dos. Y después el otro análisis más a nivel nacional, por, por así decirlo, es esperar que en un futuro eh, ningún empleado trabajador esté por debajo de línea, de pobres. Nico, vamos a intentar mantener el diálogo con eh, Daniel Salibi, el intendente de la localidad. Así es, así uh -huh. es. Eh, pues, si no se en el móvil, a lo mejor pues, después lo podemos sacar ahí eh, en aire pero sería interesantísimo poder hablar con él. Excelente. Bueno, como siempre, muy bueno tu trabajo. Perfecto, compañero. Nos reencontramos en un ratito. Un abrazo, gracias, chicos. Bueno, nuestro movilero Nicolás Piña desde las calles de Mendio retratando este paro de empleados y empleadas municipales que se está llevando a cabo adelante, llevando a cabo adelante, en estos momentos, eh, y que va a continuar al menos por 24 horas, ¿no? 16 minutos de las 10 de la mañana y el móvil se va moviendo porque tenemos la visita del gobernador acá a Villa Allende. Bueno, viene a anunciar la creación de un nuevo polideportivo en un barrio de acá de, de la Villa. 17 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Dentro de un rato también vamos a estar hablando con el intendente de la localidad de Mendiolaza, bueno, para preguntarle cómo van a hacer, cómo, cómo siguen las tratativas en el marco de paritarias, ¿no? Nosotros acá nos quedamos hasta las 13 horas acompañándote. Lo hacemos desde las canciones. Y claro, estamos en Miércoles Retro.